El, el micrófono y te voy a te habilito para hablar Hola, buenas noches bueno, gracias Sergio pero estas esta luchas nunca son individuales, siempre son colectivas, estoy aquí eh, eh, y agradezco mucho la invitación, es un honor que Eh, por el panel, pero también por la cantidad y calidad de compañeras y compañeros que veo están participando de esto. Eh, realmente un gran gusto estar con, les decía, como parte de Farco, integrante de la coalición por una comunicación democrática. Y celebrando, porque creo que tenemos que celebrar y encontrar siempre motivos para celebrar, el Día de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el Día de Internet, propuesto por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, yo tuve el gusto de participar en el 2005 en Túnez y, y hacer parte de esa hicimos desde las organizaciones de la sociedad civil y fue asumida por Naciones Unidas eh, al año siguiente, en 2006. Así que, bueno, eh, este 17 de mayo...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 acordado, consensuado por un conjunto grande de organizaciones, los sindicatos de la comunicación, eh, universidades nacionales, organizaciones sociales y políticas. Eh, voy a leer eh, las los puntos, eh, para no alargarme, los puntos eh, concretos eh, de este documento que hemos titulado más concentración de mercado y es menos democracia y menos trabajo. Democratizar es integrar y retribuir y redistribuir. Más concentración de mercado es menos democracia y menos trabajo. En los años del macrismo sufrimos un terrible retroceso en materia de derechos a la comunicación. A poco de llegar al gobierno macri destruyó eh, la ley de servicios de comunicación audiovisual la de eh, el, eh, eliminando eh, los artículos artículos quizás centrales sustanciales de esa ley y vimos un fuerte retroceso eh, ante la el avance eh, de la concentración Eh, recuerdo que eh, denunciamos esto en abril del 2016, a pocos meses eh, de asumido el gobierno y de dictado ese decreto 267 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí el presidente de la Comisión Interamericana le preguntó a los delegados de gobierno qué van a hacer para evitar la concentración, porque la concentración atenta contra la libertad de expresión. La respuesta fue zaraza pura, mentiras. Dijeron que iban a hacer una nueva ley. Eh, crearon comisiones, las prorrogaron un montón de veces. Bueno, eh, lo que vimos fue facilitar los negocios de los grandes grupos concentrados, concentrar la comunicación y poner las mayores dificultades para la expresión de nuestro pueblo de las mayorías que en gran medida siguen invisibilizadas y silenciadas la, el avance de las tecnologías en algún momento y, y, y internet pensamos que iba a servir para hacer aquello que soñaban y soñábamos de la aldea global interconexión ¿eh? como en una pequeña aldea, decía Maglugan. McL bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Por el contrario, cada vez hay más concentración, cada vez hay, eh, hay eh, más dificultad para la libre expresión, especialmente de los sectores populares. Por eso eh, creemos hoy, eh, para... Eh, una comunicación soberana, inclusiva para todas y todos, eh, apoyamos en primer lugar la condición de servicio público en competencia establecida por el decreto 690 del 2020 y la urgente implementación de una tarifa básica universal o abono social para los sectores con más necesidades eh, en todo nuestro país sostenemos la especificidad de los servicios de comunicación audiovisuales eh, que tengan un tratamiento como servicios de comunicación audiovisuales diferenciándolos de las telecomunicaciones derogación de los aspectos del DNU 267 de Macri que limitan a la televisión de pago como mera tecnología como telecomunicaciones favoreciendo de esa forma la concentración oligopólica. Reclamamos la plena vigencia y cumplimiento de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, eh, hay muchos aspectos de la ley que están teóricamente vigentes, pero aunque no se cumplen. Por de pronto el funcionamiento de los organismos participativos que establece la ley, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el Consejo Federal de las Telecomunicaciones, para la participación de las provincias y los distintos sectores que intervienen en los procesos de comunicación. Eh, se creó teóricamente un único Consejo Federal de las Comunicaciones que nunca fue convocado, nunca nunca se reunió, no existió, eh, y creemos que es necesario eh, revitalizar ese instrumento de participación federal y democrática. Eh, abogamos por la efectiva puesta en valor y, y llegada a todo el país de la televisión digital abierta y gratuita, tanto del sistema público como el fomento de los medios de la televisión digital abierta en cada localidad. Reclamamos, y ya desde hace mucho tiempo, una ley de publicidad oficial democrática y federal. Como los grandes grupos concentrados que atentan contra nuestro pueblo todos los días con mentiras, que ahora mentira se le dice en inglés, hay que ponerle el nombre en inglés, pero eh, a esos grupos se les dan fortunas en publicidad, creemos que hay que avanzar en criterios eh, democráticos y federales para la asignación de publicidad. También promovemos junto a un conjunto grande de organizaciones una ley de fomento al pluralismo y la diversidad inf informativa para generar, equilibrar la cancha de una verdadera competencia entre, entre emprendimientos periodísticos comerciales, micropymes y entidades sin fines de lucro. Proponemos la actualización de regularización, regulación y tributación de servicios de video, de video a demanda y plataformas de contenidos digitales cuotas de catálogo y visibilidad de contenidos nacionales, fomento a la producción y tutela de derechos de niñes y otros sectores vulnerables. Tema que ha sido muy discutido en, en Europa particularmente, eh, bueno, eh, hay que regular, tienen que tributar y se debe exigir cuotas de eh, producción nacional a esas empresas de video a demanda. También la plena disponibilidad de fondos FOMECA y de Servicio Universal para atender cuestiones de conectividad, infraestructura social, medios comunitarios e indígenas. Estos dos fondos se están aplicando, pero no eh, en, en, la, en, la, en los montos que establece la ley eh, y creemos que deben ser plenamente ejecutados. Eh, Promovemos también una ley de paridad de género en medios de comunicación, eh, la transparencia societaria y publicidad de información y balances económicos de los medios audiovisuales, gráficos y digitales, hay un tema, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la carpeta de acceso público, no se cumple, se podría hacer cumplir, eso no está derogado. La garantía de acceso equitativo y con precios razonables al papel, principal insumo de los diarios y revistas. Sigue siendo un problema para eh, muchos medios gráficos locales, el acceso al papel a precios razonables. Y el restablecimiento de asignación específica de recursos para las industrias culturales, Proponemos la modificación de cláusula que pone fecha de caducidad de fondos específicos en diciembre de 2022. Esto es eh, parte, la, la, la, la más concreta, del de documento que eh, difundimos a partir de hoy desde la coalición por una comunicación democrática. Eh, les agradezco eh, la participación y quedo a escucha de todas y todos. Gracias. Gracias, Néstor. Eh, eh, la verdad es que es un gusto poder escuchar eh, eh, con todos y todas el...